Hola Pablo y Juan Pablo. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bien. Bien, todo bien. Bueno, eh, Erika queríamos charlar con vos por el tema de algunas intimaciones que, bueno, saben aparecer cada tanto en el boletín oficial eh, de la provincia para que, bueno, adjudicatarios y adjudicatarias de viviendas sociales eh, las ocupen eh, o las regularicen. Eh, ¿Nos podéis eh, dar detalles? Sí, en realidad cuando salen a, o aparecen eh, como vos me decías en el boletín oficial, que es de donde ustedes lo, los medios lo toman, sí. es porque nosotros hemos agotado la vía eh, formal para poder ubicar a esa persona, o sea, ese grupo familiar al que estamos ubicando no ocupa la vivienda eh, o no hemos podido dar con ellos en los horarios en los que nosotros nos encontramos. los buscamos por medio de secretaría electoral tampoco los podemos encontrar fácilmente y entonces se comunica por medio de el boletín oficial se los eh, intima a que se presenten y eh, justifiquen por qué no ocupan la vivienda o realicen el pago en caso de depende porque s e a la irregularidad que esté llevando adelante mm, bien y son muchos los casos Mira, lo que sale publicado en boletín oficial es eh, la minoría, porque la mayoría de los casos nosotros tenemos otra forma de ubicar a la persona, que es en la vivienda eh, o bien por eh, la dirección que figura en Secretaría Electoral. Lo que sale publicado en boletín oficial es cuando ya agotamos todas las vías administrativas y no lo podemos ubicar. Bueno, esa es la última vía que nosotros tenemos. Pero son muchos más los casos que, que por ahí se, se trata de manera personal con, con los adjudicatarios que no están cumpliendo con su obligación. Y la principal irregularidad, digo, porque recién mencionabas eh, la falta de pago de la cuota o la no eh, no está presente en la casa. Claro, no sería. estar en la casa. Eh, ¿Cuál sería la, la, la, la más común? Mira, más que la más común, lo, lo más importante para nosotros es la no ocupación. Porque la no ocupación habla de un, manifiesto, un desinterés manifiesto por la vivienda, eh, porque en algún momento se te adjudicó la vivienda y se fueron y dejaron a alguien viviendo o, o, o realmente la casa está cerrada y no la ocupan. Entonces, cuando uno tiene una vivienda social adquiere un derecho que es el derecho eh, a la vivienda digna, pero también eh, el ejercer ese derecho, comenzar a ejercer ese derecho implica obligaciones. Y cuando no uno no cumple con esa obligación le está quitando el derecho a otras familias. Entonces para nosotros la no ocupación de una vivienda es una falta gravísima. Y en esos casos el IPAB interviene por su propia cuenta o solo ante una denuncia? Hay un control Mira, digo sistemático de que las viviendas estén ocupadas? Nosotros lo que hacemos es eh, actuamos eh, muchas veces de oficio, es decir cuando salimos a los barrios a hacer relevamientos. Eh, a veces nos encontramos con que algún vecino nos dice porque a ver eh, muchas familias trabajan en, en el horario que nosotros vamos a la vivienda entonces nosotros vamos una vez no encontramos a nadie vamos otra vez no encontramos a nadie pero siempre un vecino nos dice no mira la chica trabaja en tal lado o el señor trabaja en tal lado vienen en este horario vienen en este horario cuando no encontramos esa respuesta de los vecinos y, no, y la respuesta es Mira, no, no los va a encontrar porque no hay nadie. Nosotros avanzamos en esto, eh, en la irregularidad. Pero también se presenta el caso de que mucha gente se presenta y nos informa que hay alguna vivienda que eh, tiene conocimiento que no se está ocupando y nosotros avanzamos con la irregularidad. Irregularidad. En cualquiera de los casos, ya sea que se haga de oficio o a través de la presentación de una denuncia, nosotros eh, avanzamos con. Al menos comenzar a averiguar qué es lo que está sucediendo. Después el proceso administrativo es largo y tiene distintas instancias en donde se puede eh, revertir esa situación o directamente pasa por la desadjudicación. Mm. Eh, Erika, ¿qué hay de cierto eh, en que una persona que no tiene vivienda y denuncia eh, que hay una vivienda que está desocupada tiene derecho a, a meterse en esa vivienda? El IPAB le, le da prioridad a esa persona o no? O eso es un mito? Mira, eh, la persona que denuncia habitualmente está inscrita. Mm. Eh, entonces, todas las personas que están inscritas tienen derecho a una vivienda. Eh, lo que sucede es que cuando nosotros recuperamos una vivienda, se adjudica según la prioridad del caso. Además, en mm. viviendas que las han denunciado en más de una oportunidad. Entonces, cuando nosotros tenemos viviendas que han sido denunciadas en más de una oportunidad, es imposible que se la demos a más de una familia. Claro. Sí, sí. Eh, hay que valorar cada uno de los casos en particular. Mm. Lo mismo sucede con las irregularidades. O sea, cada una de las eh, casas que el IPAB adjudicó en algún momento tiene un grupo familiar que tiene una historia, un contexto, que es lo que se evalúa en cada una de las irregularidades. Eh, eh, Erika, ¿y quién arma los listados en los en, en los pueblos, en las localidades del interior? ¿La, ¿La arma la municipalidad o lo arma el IPAB eh, de los que acceden a una vivienda? En el caso del plan Mi Casa, que es lo que estamos entregando en este momento, sí. eh, en Mi Casa uno el listado lo lo entrega el intendente y el IPAB le exige que esté inscripto eh, dentro de las personas inscritas para esa localidad, de los grupos familiares, perdón, inscritos mm. para esa localidad. es la exigencia del IPAB, mm. pero en el plan Mi Casa 1, la elección de los adjudicatarios pasa por el intendente. Ah, bien. O sea que son ellos los que tienen la, la definición, pero siempre tiene que ser gente que esté anotada en el IPAB. Sí, en mm. el plan Mi Casa 1. hay intendentes que han seguido distintos criterios. Por ejemplo, eh, p a s c u a l en Muriburu mm. lo hace por sorteo. Participamos siempre nosotros, una cuestión de colaboración. Eh, vamos acompañamos el acto es un sorteo público en donde convoca a todos los inscriptos inclusive él eh, no solo convoca a los inscriptos sino que pone como condición participar en el sorteo estar presente ah, claro. eh, para para darle más transparencia al acto no mm. eh, él la, el titular o alguien de su grupo familiar tiene que estar presente y después tenemos otros intendentes que los eligen por otros criterios hay algunos que nos nos han generado por ahí eh, alguna inquietud dentro de los de los mismos inscriptos, pero siempre se hace esta aclaración que son los mismos eh, intendentes los que deciden los adjudicatarios. Hay localidades, por ejemplo, 25 de mayo, que tiene una un, una comisión que está conformada por integrantes del poder ejecutivo y del consejo deliberante, que es una comisión de vivienda que son quienes seleccionan los, a los adjudicatarios. Bien. Erika, eh, te cambio un poco de tema, pero eh, se van a cumplir tres años de gestión. ¿Qué cantidad de viviendas fueron adjudicadas en esos tres años y qué cantidad se estima que se habrán entregado al fin de la gestión? Mira, eh, nosotros en lo que va de la gestión hemos entregado alrededor de 350 viviendas del plan Mi Casa 1 eh, Se están en construcción más de 400 viviendas del plan Mi Casa 1 Tenemos próximo a entregar Castex, eh, Santa Rosa, si Dios quiere antes de fin de año. Hacha también eh, estaríamos eh, viendo la etapa final de la obra. Eh, bueno, las la, corresponden a Mi Casa 2, también eh, pico prin, eh, para el año que viene. O sea, estamos en una etapa de construcción muy importante porque. A nosotros lo que nos sucedió es que veníamos de un parate absoluto y ahora ya se está notando el ritmo de crecimiento eh, porque construir una vivienda lleva prácticamente un año. Entonces estamos entregando ya las obras que se comenzaron en esta gestión y que eh, se van finalizando. Durante el macrismo la Pampa fue discriminada y no se construyó ninguna vivienda y la provincia tampoco supo dar respuesta por una cuestión. de desde de un proceso político que no se dio nunca digamos la pampa nunca se hizo cargo de construir no, sus propias ahí viviendas siento con vos bueno pero para para pampa... te hago sí. la pregunta y y d e c í s lo que quieras digo si eso volviera a ocurrir a partir de 2023 supongamos que un gobierno nacional viene y hace lo mismo y no construye ninguna vivienda social para la pampa eh, la provincia estaría en mejores condiciones de afrontar esa situación y ahora sí te dejo que que digas y lo que quieras más vale mira Como en primer lugar la Pampa tuvo eh, una respuesta en la medida de, la, de lo posible que de la administración de una provincia, que fue la creación del Plan Mi Casa, eh, en donde con fondos provinciales se construían algunas viviendas en algunos eh, en algunas localidades. Lo que sucede es que si nosotros volvemos a tener un gobierno que no construye viviendas en la Pampa, eh, vamos a sufrir. gravísimas consecuencias porque hoy el número de vivienda de inscriptos para vivienda que tenemos tiene que ver con la falta de decisión política de poner plata en la provincia de la Pampa para la construcción de la de las viviendas y eso ocurrió claramente en el período en donde nos gobernó Macri hoy en la provincia de la Pampa nosotros tenemos hechos concretos porque tenemos localidades concretamente en donde el gobierno nacional puso plata y se están construyendo viviendas con fondos de nación. Eh, si nosotros volvemos a tener una oportunidad de, de gobierno nacional como el pro, seguramente vamos a seguir teniendo pampeanos que nunca accedan a su vivienda. Muy bien. Eh, y, y, y vuelvo sobre el tema. Eh, hasta 2015 el promedio de viviendas construidas en la provincia era de mil por años más o menos viviendas sociales. O, o seguro que ha habido picos en, en, en el p e r i o d o del gobierno más nacional y más popular si quieres eh, eh, cuánto falta para que se recupere ese ritmo porque los números que daba s recién están bastante abajo de esa realidad mira eh, lo que nosotros tenemos que evaluar es que nosotros veníamos sin posibilidad de ningún tipo de construcción de gobierno nacional y en este momento sí tenemos en construcción en 10 localidades y están próximas a e m p e z a r algunas más eh, obras del gobierno nacional hay obras que están eh, que le faltan muy poquito en en el aspecto administrativo para la, comenzar la construcción como es otro período otras obras en Santa Rosa y en algunas ciudades más un poco más grandes yo lo que creo es que lo valioso de este momento es que hemos comenzado con e s o y se le está dando continuidad una continuidad que de ninguna manera se puede cortar y esto tiene que ver con eh, la continuidad en el gobierno nacional y la continuidad en el gobierno provincial porque si nosotros vamos con sobresaltos de que se construye no se construye nos va a pasar por ejemplo lo que nos pasó en Relicó que habían prometido viviendas que si no hubiese sido por el gobierno provincial como es el plan Caldenia nunca se hubiesen terminado entonces eh, lo importante es que se cumpla con el compromiso de que todos los pampeanos que necesiten una vivienda accedan a esta vivienda y fundamentalmente que no nos discriminen en la provincia de la Pampa y tengan todos derecho al acceso a la vivienda digna. Erika, no sé si quedó algo que nos quieras eh, decir, sino gracias como siempre por estos minutos con Kermes. No, gracias a ustedes por dar, ayudarnos siempre a difundir esto y, y recordarle a los pampeanos la importancia de cumplir con el compromiso. de ocupación y por supuesto de pago. Bien, Erika, eh, que tengas buen día, gracias. Gracias a ustedes.